Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en la Sala Citarrosa de la Ciudad de Montevideo, en el Uruguay, y habiendo pasado algo más de cinco minutos de la una de la mañana... Sí, aquí, no sabemos qué hora es. Aquí, en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. hay que desgraciadas hoy! Nuestra habitual sección dedicada a la mujer rioplatense. Tenemos aquí muchísimas monografías, por ejemplo, ¿cómo servir helados más ricos? Ay, no puede ser, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo conservar los alimentos? No me importa. ¿Cómo conservar mejor los lo Los elementos, no los alimentos. Eh, de limpieza, una escoba. ¿Cuánto le dura a usted una escoba? A mí toda sí. la vida. No, como toda la vida. La escoba que tengo yo eh, es era de mi abuela... Basta de luchar con los cierres ajenos. Uh -huh. <ríe> Dice, cuando se le traba el cierre, pásele jabón o utilizar una mena. Claro, que que sepa más que uno de estas claro, cosas. Claro, que colabore. Una mena de lápiz. Cuando se le traba el cierre. Por ejemplo, usted se le traba el cierre en una circunstancia totalmente impropia si sí, sí. hay que ver dónde se le traba si le traba abajo o arriba claro no es lo mismo claro se le traba abajo por ejemplo justo antes de entrar del brazo de su novia a la iglesia para formalizar claro. el casamiento un casamiento con la bragueta abierta disculpen la forma de decirlo <risa> Tiene eh, revela una cierta ansiedad por lo menos <risa> ese sí que se casó de apuros <risa> es la cara del padre de la novia claro pero me imagino esto de, de, de, de qué sé yo imaginaba en qué otro momento es? una orgía por ejemplo mm -hmm. ahí tiene bueno puede tener el cierre trabado impropio arriba. si se traba arriba sí, claro. pero perdón, ¿no? y pedir un jabón ¿cierto? a ver por favor un jabón qué le pasa se le trabó el cierre ¿Usted siempre sale con un jabón y un lápiz, por ejemplo, cuando cuando va a salir? Yo siempre llevo un jabón en un bolsillo <risas> y un lápiz en otro. Ah, eh, no, entonces, ya lo ven de... venir con el jabón y el lápiz y te, te hace mucha ilusión, sí, la la... digo Por las dudas, nunca falta. Bueno, pero vamos a ver lo de los helados. ¿Cómo elegir una aspiradora también? A comer higos. Qué lindo. Es la temporada ahora, ¿eh? El higo es bueno, qué bueno es el higo, ¿me entendés lo que te digo? Mm. Señora, usted ya está cansada de limpiar su quinta porque la higuera ya no puede más con su fruta. Efectivamente, todas nosotras tenemos quinta con una higuera. este El higo es altamente energético, rico en sales minerales como potasio, calcio y fósforo. Y en gatas peludas. Sí, sí. Hay, bueno, hay mucha no me gustó. Helados más ricos. Eh, bien, dice. Es cierto que pueden comerse durante todo el año, pero el verano, etcétera, es un largo exordio para decir que uno se quiere comer helado. Algunas ideas para servir helados más ricos. Ah, eh. bien. Atención. Señora, ponga dos o tres bolas de helado, mm. de cereza, y sírvalas bañadas, sí, si viene el invitado, lo menos que puede hacer es bañarse. Y va a decir, muy rico los helados, pero, <risa> pero ¿viste, cómo ten... viste cómo tenía la rodilla. <risa> Ahora, discúlpeme, ¿las bolas cómo las pone? ¿Una al lado de la otra? Uh, eh, sí, casi siempre. <risa> ¿O una arriba de la otra? Es muy difícil. Según. <risa> eh, sí, sí, Eh, las con cerezas del marrasquino en su jugo. ¡Ay, qué rico! En el suyo, señor <risa> ¿A usted le gusta el helado con baño de chocolate? Sí, mucho. Ah, a mí también. Mucho. A mí también. A mí no. Bueno. El baño de chocolate fue inventado por un señor que se hizo millonario con eso, ¿no? Ajá. Eh, porque vio cómo es de heladería hay una maquinita con con una cacerolita adentro con chocolate derretido. Uh -huh. Entonces, el funcionario que nos atiende, el heladero, uh -huh. sí. primero eh, prepara el helado como si lo fuera a vender sin bañar y después ante una indicación ante el pago de un excedente, sí señor, este ...sumerge el helado boca abajo... ...durante unos pocos segundos en el chocolate... ...después te lo devuelvo y el chocolate mágicamente... ...es cosa de mandinga... ¿eh? ...solidifica... Se, ...se solidifica... ...y aparece... ...y el helado no cae tampoco en el... Tocho? ...tampoco cae el helado que resiste a la ley de gravedad realmente... Sí. ...no, pero no tiene, perdóneme, no tiene nada de mágico... ...es una cuestión de temperaturas... ...el, el chocolate calienta caliente... ...¿no en se con... caiga? ...no, no, no, entra en contacto ah, con el, no, con el helado... ...no, a sorprende que no se caiga... Eh, a, veces, a veces... ¿Cómo se le cae el helado adentro se arruina todo el chocolate? Lo echan al heladero. Bueno, pero por eso este usted sabe que... Vio que el heladero cuando usted pide con cobertura de chocolate... Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, con cobertura de chocolate. Ajá. ¿De qué gusto lo quiere, señor? No importa. No, es fundamental, porque hay gustos que yo no se los puedo dar con ¿Cuál, cobertura. ¿Cuándo es el, el recargo? ¿Por qué? A eso, a eso iba, porque hay gustos que no soportan la inmersión no en el chocolate. No le puedo creer, nunca, no. nunca e e Incluso, usted no elige si va arriba o va abajo. lo elige no? No, <risa> <risa> <risa> no, no. Para no. eso pago. <risa> <risa> no, el que lo atiende elige. Porque usted, por ejemplo, le dice que quiere de... Eh, frutilla y... Eh, Póngame eh, la frutilla abajo. Claro, no, y, y no sé, tiramisú. Y con más razón. <risa> Entonces, que le iban a decir, no, el tiramisú no puede ir arriba, tiene que ir abajo y la frutilla arriba. Bueno, pero eh, ¿por qué no aguantan el baño de chocolate? Porque tienen algunos tienen como pedacito de galletita, bizcochuelos, que, que hacen que la consistencia sea demasiado blanda y ahí se da eso que cuando usted lo sumerge se le, se le queda no, todo el helado. Es un de gran desengaño eso. Sí, realmente es no engaño. sé para qué ofrecer cobertura. a mí me gusta más el baño de chocolate que el helado? Incluso, ¿cuánto es el recargo por por el baño de chocolate? 1.50 en Argentina, 1, un peso con 50. Mire, eh... Yo no tengo más que un peso con 50. ¿No me dejaría meter el dedo en el baño de chocolate y me lo chupo? <risa> no, señor, no. Claro, Ahora sí, ¿se le solidifica el dedo no. del chocolate? Si usted mete el dedo, el chocolate alrededor del dedo, ¿se solidifica? ¿Le queda un dedal? después o, de, o resulta que usted tiene por ahí el dedo caliente. Claro. Pero ¿sabe qué hacemos? Yo meto el dedo un rato... ¿En algún lugar frío? En, en el freezer. Sí, Vengo corriendo de mi casa con el dedo a medio a medio congelar, lo meto allí sí. y después sí que me lo chupo. Ajá. Podemos si no, hacer eso no, heladero. No, yo no le voy a dejar este meter el dedo igual. ¿Cuántos porque... gustos hay en esta heladería? Aproximadamente 120. 120. 120. Sí, miren los carteles porque tiene, por ejemplo, tiene y 20 ver, variedades ¿dónde, dónde de chocolate. Tiene, ¿Dónde tiene el pistacho? Ah, ¿cómo saben qué etapa está el pistacho? El pistacho está Acá, en este tacho. Pero disculpe la voluntarias Rimas, pues sin querer. Digo, pero lo sé de memoria, este aquí, en este recipiente. Y usted, exactamente, ¿tiene la memoria la Todo. ubicación de los 120 tachos? Yo se lo agarro con los ojos cerrados. Cualquier tacho, yo le digo, agarre dicho, no agarre este o aquel tacho y... Yo cierro los ojos y voy derecho al tacho. En serio, pero bueno, pero son años de heladero. Claro, claro. Oye, me, ¿no? son años. Yo se lo pregunto porque yo también, hermano mío... He sido heladero. ¿En serio? Uh -huh. Pero heladero, heladero. Heladero, sí. A ver, De, de cuando... Ah. Ahora es heladero cualquiera. En aquel tiempo no. Era un oficio, ¿sí? Había no. que, que nacer heladero. Sí, sí, sí. sí. A ver, agárrenme el eh, cucurucho. Sí, claro, ha sido heladero, porque tiene Me, una... Mire una, cómo lo agarro, una, mire. Una técnica... Claro. Eh, esa es técnica heladera. Entre dos dedos. Como los oderos, anda <ríe> con el cucurucho. Yo le puedo agarrar... Cuatro cucuruchos al mismo tiempo en los espacios interdactilares. Claro, qué bárbaro, qué destreza. Mire, mire. ¿Usted era dueño o empleado de la heladería? Empleado, lamentablemente. Nunca llegué a dueño, nunca llegué a dueño, uh -huh. y es más. No te pongas así. No, por favor. No, che, da. ¿Qué no tío? te pongas así, ¿Le pasó algo Estoy grave. tomando helado, no perdóneme pero sufrió algún accidente le pasó algo grave eh, no, no yo trabajaba era una heladera ya estaba en un barrio bravo en eh, me asaltaban todas las noches era una el, el el dueño no tenía mucha visión la inauguró me acuerdo un 21 de junio Qué ¿Qué fecha para...? Vendía solo cobertura de chocolate. Claro. ¿no? Y me asaltaban en todas las noches. Eh, incluso yo por seguridad atendía metido adentro de un tacho. <risa> Teníamos 12 gustos, el tacho número 3 era el mío. Y yo salía... <risa> salía con el ticket. <risa> eh... Tenía un compañero muy querido, pero lo echaron porque tenía muy corto el brazo. ¿Y qué problema es eso? Y no llegaba, tenía, desperdiciaba mucho lado porque <risa> cuando quedaba poco ya le cambiaba de tacho mm. porque no llegaba al fondo. <risa> Pobre Raulito. Eh, mm -hmm. Sí. Y, bueno, ¿de qué lo quiere, señor? Eh, yo lo quiero de Zamballón con Jerez, pero discúlpeme, ¿no? ¿Qué va a ser? No no congres, pero le quiero hacer una pregunta porque veo que No. Yo, a... yo casi que estaba esperando esta oportunidad, mire, no me va a creer usted. De que estemos solos porque no no digo de ah. que entrar a gente como, como ustedes con experiencia, pues yo hace poco abrí la heladería... Y en realidad, porque yo soy muy tímido, y pensé que la heladería en el verano, muchas chicas, que <risa> vienen al negocio, por ahí yo podría conocer a alguien. Usted que tuvo años en heladería, eh, eh, se conocen mujeres, de uno sí. tiene la posibilidad Conoce muchas mujeres, pero mire, eh, ahora que no está el patrón, sí. yo le puedo contar, ay, bueno, acá vienen muchas mujeres muy hermosas, que se insinúan, ¿eh? ¿Se le insinu... insinúan? ¿De qué dice, manera? ¿Qué le dicen, por ejemplo? Eh, me dice, déme uno de chocolate y frutilla. Ah, y usted le ahí una insinuación. ¿Y qué otra cosa quiere que lea? Bueno, no, pero yo, eh, en realidad, estoy viviendo ahora un romance. Se lo puedo decir a usted porque estamos solos, ¿no? Yo no se lo cuento a casi nadie. Estoy viviendo un romance con la mujer del dueño. Acá. ¿Está saliendo con la heladera? No estoy saliendo. Estoy viviendo un romance. Bueno, está siendo amante. Usted tiene el romance solamente por la calle. <risa> no. <risa> Nosotros tenemos el romance acá en la heladería. Eh, a la hora que hay poca gente, porque este hombre tiene abierta las 24 horas. Ah, eh, claro, está Está bien. <risa> Y este ella viene por ahí 3, 4 de la mañana, que viene poca gente a esa hora. ¿Quién va a tomar un helado a las 4 de la mañana y más ahora en invierno? ¿no? Uh -huh. y, y entonces este nosotros aquí, imagínese, <ríe> bueno... Perpetran la traición. Efectivamente, yo la amo mucho. Y, este Ahora yo tengo mucho miedo, por eso no se lo cuento a nadie, ¿no? Uh -huh. eh, pero sé que voy a atender a otra señora. Sí. No, señora, ya lo, la tiene. Le estoy contando al señor que ando con la... Sí, con la mujer del dueño, pero enseguida la tiene. No. Disculpame, pibe. Dijo... ¿El caballero? Es el dueño. Me pareció escuchar... ...que está saliendo con la heladera. Llegó antes. Claro. De lo previsto claro. por todos nosotros. sí. No, me estaba si... diciendo el señor no, que hay que arreglar estoy diciendo, la heladera. El señor, el señor me pidió un helado de que se llama Estoy saliendo con la heladera. lo ¿No es cierto, señor, que es, es una creación que... No, no está, es traer un gusto de la casa. ¿Usted quién es? Yo soy de una heladería acá cerca. ¿Usted es competencia? Bueno, compartimos, compartimos público. ¿Pero cómo compartimos? ¿Cómo usted deja entrar acá a este señor que venga eh... a competir a sacarnos el pan de la boca? Eh, discúlpeme... Discúlpeme, señor, este señor Capri, señor Isla de Capri. Pero este, me sorprendió. Sí, Usted no va a pensar que yo ando con su mujer, ¿no? ¿Cómo voy a hacer no. eso? Me dijiste que no. No, seguro que no, no. ¿Usted dice que está saliendo con mi mujer? ¿Saliendo no. No. De, no? no, no tengo nada que ver con su señora esposa, la señora Isla de Capri. Sí. Mira, pibe, que no te vea, eh. No, no, no. No lo va a ver que se tranquila. No, señor, no va a verlo. Ver. Eh le estaba contando al señor cómo es la vida acá en Aladría que no estaba eh, contando que nos asaltan a cada momento. Sí. Es un problema que tenemos. Es un problema que tenemos. Y sí, claro, sí, sí. claro. prácticamente no pasa un minuto sin que eh, pero Los asaltos no estarán vinculados a a los nuevos competidores del ramo? Usted quiere decir que Usted es un ladrón. Tiene derecho a permanecer en silencio. ¿Lo dice por esta arma que tengo en la mano? Sí, efectivamente. No disimule más, parece? usted es un ladrón, lo hemos descubierto. <risa> bueno, ya, ya que me ha descubierto, deme toda la plata. Caramba, ¿de no qué nos dije. reímos? No ¿De te qué dije. Nos reímos. ¿Dónde pa, dónde sucedió esto? ¿Cómo cómo pasamos ¿Cómo de, don, de cómo pasamos sujeto, de dominar la situación a ser dominados? Bueno, yo... Disculpe señor, un momento, sí. vamos a ponernos eh, claro. ¿Usted viene a asaltar o viene yo... viene en tanto que dueño de la heladería de enfrente o en tanto que asaltar? Claro, ¿era mentira ¿No? o no está. era mentira? No, no, yo soy dueño de la heladería de enfrente, pero Ajá. como a mí me asaltan mucho, me di cuenta que más negocio salir a chorear heladería que atenderla. Entonces dejé el empleado atendiendo la heladería y entonces vengo y lo choreo a ustedes. Bueno, vamos a darle todo el dinero. Y sí, escúchame... Me aguanta un minutito, puede ser que... Sí, como no somos colegas, nada, señor. Y la de Capri. Oye, vamos, eh, tengo eh, algo que hablar con mi jefe, enseguida. Sí, sí. como no, yo espero. Escúchame. Eh, ¿Qué hacemos? Dejémonos robar, que se lleve todo. Y después, vamos, ya sé, ni bien nos roba, vamos enfrente y lo asaltamos nosotros Exacto. a él. Exacto, y sumamos lo que nos robó, más todo lo que él tenga todos los recargos de chocolate que debe tener extraordinario, es... ya está, ya hablamos listo, Ajá. llévate eh, todo tome, tome todo el dinero que tenemos, señor esto, esto, solo hicieron tome, e señor e eh. laponia, eh, soy sí. laponia <risas> bueno, muchas gracias eh. bueno, bueno, hasta luego voy hasta, hasta luego, disculpe andá, andá, no deje solo no, no. local, eh. Sí. buenas tardes hola buenas tardes hola hola venimos a comprar un helado porque somos de la heredia de enfrente y... y somos ¿quieren... nuevos y somos esto? nuevos somos nuevos bueno está bien de que estamos saliendo con su mujer <risa> <risa> pero yo lo tengo visto de algún lado de qué quiere el helado eh, lo quiero de darme toda la guita porque tengo un revólver en la mano Dale, dale, todo ah, Así que era asaltante, bueno, ahora te asaltamos nosotros Los cucuruchos también, también. No, no dispare No, también. no, acá tiene, este, mire lo... esto, esto es suyo Ah, eso era lo nuestro, sí esto era lo nuestro. Falta plata <risa> Ya <Bueno>. anduvo gastando <risa> <Sí>. <risa> <risa> Bueno, está bien, toma, toma Y ahora bien. deme la suya La mía sí. mira, yo, mira que yo laburo para esta La otra te la daba fácil, pero tomá, acá está, está. Bueno, gracias. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao! <risa> ¡Ah! ¡Qué lindo, sí! Es ¡Qué suerte! ¿Eh? Repartamos el dinero, jefe. Buenas tardes. Ah, Buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo <risa> lo bien? bien. ¿Cómo anduvo la venta? Bien. Tranquilo. ¿Qué va a llevar? Me voy a llevar la plata. ¿Qué plata? La que tiene en la caja. Soy el heladero de enfrente, ¿se acuerda? ¿El señor quiere que le bañe el revólver con chocolate? Sí. Eh, no. Pero Otra bueno. Vez, no no me diga nada. que nos ah, viene güey. a saltar. Sí, claro. Bueno, dale pero, toda la plata, dale Pero la per, plata. Per, escúcheme, perdón, ¿no? Sirvase, sí, sirvase. Por, ¿Por qué no hacemos una cosa? A ver, sí. ¿a, ¿a quién le tocaría afanar último? Usted a mí y yo a usted, porque vamos trayendo... vamos, yo llevo la plata, usted la van a buscar, ves en el camino nos afanan. Che, no hay seguridad. No, no así no se puede. Eso es lo que pasa acá, acá y no hay seguridad. Bien. Finalmente, eh, ¿cómo servir helado más rico? Siempre te, dirigiéndonos sí, a, la, a la lama de casa, ¿no? Eh, Las salsas de frutas son facilísimas de hacer. No. Y... Y se... Sirvo helado de limón en copas pomeleras. ¿Qué son las copas pomeleras? Yo tengo pomeleras. ¿Eh? Yo tengo pomeleras, son una copas... vendedora de pomelos. No, no, que tienen una forma tal que a usted le entra el pomelo. <risa> ¿Qué es un ¿Al ¿Alguna vez usted cobijó un pomelo en, <risa> en, en, su, en, en su mano? Sí, digámoslo Bueno Sí Entonces, la pomelera Usted puede... Qué linda samba, ¿eh? La Era... Era la pomelera A ver si nos sale Era la pomelera Mi amanecida flor la dulce y galana, la más ardiente tu tucumana. Bueno, esa es la pomelera, maestro. Qué bonita ves. Muy linda, ¿eh? Bueno, entonces, como le digo, la pomelera es una copa que tiene así, bajita y ancha. Para que le entre justo el pomelo, usted lo, lo parte al medio y pone... Por supuesto, digamos, la pulpa hacia arriba. ¿Mm? Y ahí el... sirve el helado, el... dice usted. Sí, sí. La pomelera se suele usar para servir el helado. En realidad, ah, claro. para poner el pomelo, usted le pone un chiquitito de azúcar. Yo, a mí el para mí el pomelo es muy amargo. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Pomelos dulces vende? No, el pomelo es amargo, señor. Pero no hay eh, la posibilidad, disculpe, porque... Le ponemos bien. en ...la puerta eh, verdulería experimental. Exactamente. Nosotros, Nosotros hacemos antes, ¿nos cruza. Hace injerto cruza, por ejemplo, sí. un pomelo con una mandarina, con una mandarina. banana. Sí, no, Ay, ah, está, un pomelo con una banana es una combinación exquisita. ¿Usted sí, no mete sabón. miedo? <risa> eh, tiene pomelo con gusto a banana? Sí. Mire lo que queda. Ajá. Ah, este es mire, un pomelo redondo pero que se pela. Sí, se pela fácil. <risa> y una banana con semilla. Y una banana que se exprime. Se sí. llama la la banamelo mezcla la, de batalla. parece un pedido este no, bueno, está bien, así que... Hace... nosotros hacemos injertos de todas ah, sí, no, la, sí, la de sí, naranja claro. y mandarina ya está hecha, ¿eh? ya está hecha, se llama eh. buenas tardes, buenas tardes, mucho gusto <risa> qué quiere que le crucemos si, sí, acá le cruce, usted trae las dos frutas sí. nosotros adentro, se la cruzamos sí. y sí. se la devolvemos Ajá. usted me cruzaría por ejemplo un kiwi Con, un, eh, ¿Con una sandía? No. ¿Por qué no? Eh, porque mucha cree. diferencia de tamaño. <risa> Pobres kiwis. <risa> <risa> ah, las frutas bien. tienen que ser... Eh, sí, más, más o menos bien, tienen que eh, ser un poco parejas. Si no, imagínense... <risa> Usted tiene el kiwi ahí, viene con una sandía a la mano, el kiwi ya le <risa> <Muy tierno. risa> <risa> qué bárbaro ah bueno bueno eso ya es una, una limitación Y tampoco se abuse ¿eh? porque hay gente que ha venido a cruzar eh, uvas por ejemplo y quiere cruzar todo el racimo sí. con una sola fruta con un durazno por ejemplo uh -huh. no claro no es posible es una especie de cosa así colectiva tampoco esta es una verdulería seria está bien un durazno un, un hombre un voto ajá <risa> Bueno, esto es interesante. ¿Podríamos cruzar entonces directamente una naranja y un pomelo? Porque veo que la gente pide jugo de pomelo y naranja. Ya no, en pero fruta. No, no, no, pero no, no es es algo, son muy parecidos. No, pero le dan un no sé, algo diferente. A mí me gustaría cruzar realmente. De verdura también, ¿eh? Sí. Le podemos cruzar, por ejemplo, una zanahoria. Sí. Sí, perfectamente. Eh, con cualquier cosa. Ajá. La zanahoria se cruza con cualquier cosa. Ah, vez... ah es fácil de cruzar. Ah, está diciendo cruce, Ajá. Es cruzadora. Ajá. En cambio, por ejemplo, hay frutas que, y, y hortalizas. Por me... ejemplo, el coliflor no la cruzas con nada, no, no, se, no deja. se deja, no no se se deja de... cruzar. No se deja cruzar. ¿Y el pepino se deja? Y a veces sí, a veces no, depende <risa> de los días. Depende. Y, y perdóneme, no, pero hay una cuestión, discúlpeme la metáfora, casi amorosa entre estos vegetales. Es claro, decir, naturalmente, al, al... naturalmente, toda cruza eso es, es el amor, el ¿qué es lo que mueve al mundo? el amor Ajá, es decir que hay frutas que se dejan cruzar mejor con otra claro, ah, no, claro, porque son frutas más amorosas uh -huh. eh, el níspero, por ejemplo es difícil con uh -huh. que, con tomate eh, cherry el níspero, no sé, no no, no. no. no. lo quiere nadie, ni no siquiera sin nadie. cruzar nadie quiere el níspero, por eso no se venden las verdulerías Ajá. vaya a una verdulería a ver este, si le venden níspero no hay, no hay Cierto. porque ni regalado lo quieren Y el que quiere comer un níspero, ¿qué tiene que hacer? Entonces? Robarlo. El níspero se roba, así como la jerarquía de Guardián del Bosque de Nemi, se eh, uh -huh. también se roba violentamente. ¿no? ¿Y, hay, y hay frutas que ya aparecen, sí. Yo no sé si se la inventó por ejemplo, el quinoto. el quinoto. El quinoto. El quinoto, ¿usted qué trabaja? ¿Es dulce o es amargo? Atención, el quinoto aparece como dulce al principio, ¿no? Uh -huh. Y se torna amargo, ácido y agrio después. Pero a mí me han dicho, discúlpeme doctor, buenas tardes, que lo venimos a visitar. Buenas tardes. En nuestro carácter de verduleros y heladeros, al mismo tiempo. Ajá. Eh, me han dicho que uno en la lengua tiene eh, células perceptoras Las papilas o gustativas. papilas. Papillas. Papilas gustativas. Papilas ah, gustativas. Papilas gustativas. Y que eh, en la punta, sí. per, las de la punta de la lengua perciben lo dulce. Sí. Las del medio lo salado y las de atrás lo amargo. Así que uno de, depende de donde se ponga las cosas, el eh, gusto manera. que le, le siente. Por ejemplo, si usted que heladero lo tiene que saber. Usted arma un helado, cuando lo va a probar, ¿con qué lo prueba? Con la punta la lengua. Pero eso quiere decir que si usted se corta la punta no siente lo dulce. Efectivamente, ¿no? un muchacho cerca de casa le habían cortado no la punta, sino casi toda la lengua, le quedaba el fondo y como, uh. eh, nada y le decían el amargo. <risa> <risa> Pausa. Y ya llega a la salacita Rosa de la ciudad de Montevideo. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro... ...El sordo... ...Arnaldo... ...Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro... ...Manuel Moreira. señor Martín Caco Dolina, el cabernet Ale Dolina, y el licenciado Gabriel Rolón. Muchas gracias, amigo. Muy bien, maestro, por aquí le pide a alguien cuyo nombre parece ser Lu, eh, ¿a quién le puede importar? A ver... A quién le puede importar mi bandoneo si he sido bueno? A quién le puede importar el nobeló del manajero? Si ella que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento. ¿A le puede importar mi abandoneo, mi sentimiento? Bueno. bueno, maestro, aquí le pide la barra de Santa Lucía, pedía Merceditas o también el, el, Rubias de New York, Rubio de Nueva York. ¿Quiere cantar Rubio de Nueva York, eh, Manuel? ¿En qué tono lo hacíamos? ¿En fa? Eh, sí. Estoy buscando la orquestita que tenía. Opa. A ver, sí. Esta no es. i Julie, rubia de New York. Cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Ven y, ven el labio se flor. Es como el cristal, la risa en boca de Julie que com el cantar de una mentira turba mi soñar el dulce hechizo de pegui subida a su el viento como el mar deliciosa criatura perfumada y en el reverso de su voz que que demonia cas de l'olvidut de pressa ríe su alegría como un cacabé Maestro Gansé, por acá, ¿le parece cambiando de género ya? ¿Cómo usted quiera, eh? Le pedían ¿Claro? eh, la marcha del ingeniero ¿La marcha del ingeniero? Sí. Bueno, ¿no? Gabriel Sebrowski este... de Santa Lucía Sí, señor Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero Estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero Ay bueno, profesor, eh bueno, compañeros esto lleva ingeniería, es esta facultad. Fue un mensaje de la Facultad de Ingeniería. ¿Eh? Maestro, le habían pedido aquí Josefina de Quilmes eh, Three Little Birds de Bob Marley. Ver, es de Marley, ¿no? Sí. baby don't worry about a thing cuz every little thing is gonna be all right singing the worry about a thing cuz every little thing is gonna be all right rise up this morning mild weather rising sun Three little birds beached by my doorstep singing sweet songs of melody pure and true saying This is my message to you This is my message to you bien maestro eh, cambiando un poco la línea musical alberto pedía con ritmo de maraca y de bongo con ritmo de maraca y de bongo es o sea, una canción en qué tono lo hacíamos de... porque no nos vamos podemos irnos con ritmo de maraca claro, y de bongo y ah, aprovechar vos, no. para hacer un trencito encabezado por un arquitecto que vive acá cerca que siempre se comide mm. para hacer la locomotora sí si ya lo viste vi, podemos ir eh, por 18 en relación en, en dirección al obelisco y, y... para el lado de la cagancha para el lado sí siempre <risa> bueno por acá le pedían también maestro el camaleón yo le digo los pedidos que yo tengo y sí, usted dice... Pichichu para Pochola ah, pide Surfer <risa> Girl eh, ¿Sí? bueno Pichichu bueno ganse por acá eh, teníamos el pedido si usted quiere para la barra santa lucía de merceditas y si no analía pedía alma guaraní ¿Cuál le gusta más a usted eh, alma guaraní está lindo ¿eh? o, no, Casa del Guayaquil, la tierra no te olvidando Tu alma guaraní, perdura en el cielo amado Y desde el verdor del suelo natal, la brisa sutil del tiempo estival Nos vuelve a traer tu voz secular es la misma que ayer echaba volar al viento cuitas de un querer con hondo y nativo acento es la voz racial que no morirá mientras el crisol de algún baraca su pena o dolor convierta en cantar al mago araní Tú de los naranjales Al mago araní, Lamento de los cervales Sangra tú Tradición En la luz O en la flor Lo mismo que el manantial Sin ningún rumbo asomando va y en pena de amor suspirando está alma guaraní la heredad natal bueno maestro mucho tiempo maestro. ¿eh? Bueno, nos quedamos. Mira, ¿Qué Digo... quiere que le cante? ¿Qué cosa? Oro y plata piden. Ahí. Oro y plata. No lo sabemos. No. Eh, Oro plata. ¿Se acuerda la de Charles? No sé, sí, es, es muy linda. Me no tiene la plena San Antón, algunas esas cosas lindas. La plena campo, San Antón ¿sí? es linda también. No tengo eh. ganas de escuchar. Perdóneme, ya, ya que estoy acá y lo tengo al lado, se lo pido yo. Sí, eh... Tengo ganas de escucharlo. No hace mucho que no lo escuché. Bueno, la que puede ser, qué nada. Few puede ser. Venga, a probar con una guitarrita. Como no, maestro. tal, tenemos tiempo, ¿no cierto? Sí, sí. No me gustó. Bom bom bom bom bom bom bom bom. La plena que yo conozco no es de la China ni del Japón, porque la plena viene de Ponce, viene del barrio de San Antón. Bom bom bom bom bom bom bom La tocan con un requinto, con clarinete y con saxofón, pero la plena bien sabrosona viene del barrio de San Antón.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 no vamos a cantar no sé si no, Sí, era, también era, le pedí. Y... Repetí, no, otro repetí, día, otro día. Ni una día. canción. Ni una, bueno, acá le pedí. Entonces le iba a los amigos pedir la marcha de Liverpool, que no se va a repetir. No se va a repetir tampoco, tampoco sí. Tampoco. ¿El submarino amarillo lo cantamos? Eh, no, no, te... no, no. No, no. Cantemos el submarino amarillo, que no lo, no lo vamos a repetir tampoco. <ríe> Cante usted no. No, yo quiero escucharlo Ay, a ustedes. Para la señora ahí, pero la no, señora no quiere. No, no, pero son malos pedidos para submarinos amarillos. Ya hemos hecho, Sandro, no lo vamos a repetir, maestro. Entonces sí. Bueno, y ahora sí, vámonos, maestro, ¿le sí. parece? ¿Cómo no? Habíamos guardado con ritmo de maraca y de bongo para yo, el final. Yo tengo eh, Bueno. Yo, eh... yo tengo el bongo, por suerte. Yo tengo el ritmo. ¿Tenemos un do? Sí. ¿En do o en reloque? En do. ¿En do? Bueno. A ver... Per me hace vacilar. Ritmo de se asira Vil vole a ca e bon Per mi negrici ta guatra si pici pici pici bicipi bonò ticici pici picipi bonmbo cicicicicipi bon ritmo de maraca y de bombo adiós ma